Buen día, Pali. ¿Cómo andás para bien, vos y toda la audiencia? Bien. Eh, te iba a preguntar si salimos del invierno eh, con el tema de criptomonedas. ¿Del invierno cripto? Sí. Ah, hay como una leve recuperación, pero no, no, estamos lejos de, estamos lejos. de salir del invierno cripto. Sí. Eh, en verdad, es invierno, como hablamos alguna vez, el invierno eh, eh, fue un invierno mundial para todos los activos financieros, ¿no? Ah. O sea, que ahora están teniendo todo el mercado... De acciones, hasta de bajó el oro, bajó la plata, bajó ante situaciones de crisis como la como la de la guerra, se generó esa contracción en, en esos mercados financieros, ¿no? Claro. Y la inflación reinante en el mundo. Sí, está bien. Eh, pero bueno, eh, por ahí nos hemos ido de, de las criptomonedas y, y de la economía digital y nada, la, la, la, la realidad nos nos atraviesa y no, nos pasa por arriba, sobre todo, bueno, la crisis económica. Y, y Ramiro, y te quería preguntar eh, por sí. alguna medida que ha anunciado eh, la ministra ataqueis ayer eh, que, que, que me comentes eh, y le comentes a sí, la audiencia bueno, a ver yo lo que creo digamos hay en medio medio yo quiero ponerle el marco de que hay, hay un anuncio y hay alguna reglamentación que ya está escrita y otra que no digamos porque mm. fue de ayer pero más o menos se puede interpretar eh, un poco la, la, la idea Se va la ministra con, con alguna de las primeras, o sea, de la última columna para acá que tuvimos ya. Hemos cambiado ministro de Economía sí. y, y han em, em, empezado a llevarse adelante algunas medidas de esta ministra nueva, ¿no? Mm. Eh, creo que ahí a lo que vamos nosotros hoy en la Argentina, por más que decimos que siempre, y es verdad que tenemos varios dólares, el dólar turista, el dólar oficial, mm. el dólar financiero, ¿no? Eh, que alguna vez lo, los, los tratamos en la columna. Eh, legalmente teníamos un solo dólar o teníamos un solo dólar que es el oficial no sí eh, la ministra cree y tiene en su formación por por algunas declaraciones que, que tiene en el desdoblamiento cambiario y creo que va todo tendiente a que pasemos a tener oficialmente o legalmente dos dólares no mm. un dólar que se llama el dólar eh, comercial y un dólar financiero no entonces cuál sería el dólar comercial es el que hoy llamamos oficial el que usa el país para venderle al mundo y para cobrar y para liquidar los dólares que entran del mundo no si sí. entonces yo soy importador tengo que comprar eh, un repuesto que nada más lo hacen afuera o un, un componente químico que nada más se hace afuera lo tengo que importar entrego el El Banco Central me vende los dólares a ese tipo de cambio comercial. Que o sea, hoy... Que para el com sí. comercio internacional. Hoy están 130. Es. 130 está, así sí. Bien. ¿Qué pasaba antes con el turismo? Un turista que venía de, eh, de afuera del país y traía moneda extranjera, dólares, mm. no tenía cómo vender... A, al único valor que lo podía vender oficialmente o legalmente era ese mismo valor. Sí, sí ir a un banco, no, oye, ir a un banco y vender, cambiarlo por pesos. Claro, mm. porque si lo cambiaba por pesos le pagaban 130. Claro. A valores de hoy. Sí. Eso Eh, por eh, por qué porque para acceder a los dólares financieros que cualquier persona en la cualquier persona entre comillas no porque hay que tenerla los recursos los conocimientos etcétera no eh, pero concretamente para acceder a los dólares financieros hay que tiene una cuenta en el país ni, ni ningún turista sea con una cuenta en el país claro. se entiende sí. ¿no? Sí, sí, sí. entonces o sea uno podía comprar los dólares financieros mediante cualquiera de las operatorias pero tienen que tener una cuenta en el país sí. para para como uno cuando viaja podido dejar alguna vez que va con el pasaporte a una casa de cambio y cambia los dólares por la moneda local, ese cambio se lo hacían a 130. bien El, cam el cambio de ahora es que vamos, un que como eso digamos, eh, ahora le permiten a las personas oficialmente, que falta todavía hay un poco de reglamentación, o por lo menos yo no he tenido contacto con la misma, vender en el mercado oficial al tipo de cambio financiero, que hoy en día está entre Eh, no sé, 3.20, 3.25. Claro, por, porque ocurría esto, eh, un turista que viene acá no le, no le iba a vender a 130, eh, no, lo iba a cambiar, iba sino al... iba a una cueva y lo, lo cambiaba al dólar blue. Iba a una al... cueva, claro. iba al hotel, sí. etc. Yeah. Pagaba con la, más con, sobre todo el efectivo, después sí. bueno lo que podía lo, lo pagaba con tarjeta, ¿no? claro. pero eh, mm. la realidad es, entonces, no, no, est estaríamos yendo o, o se, se estaría... Eh, y eh, evolucionando hasta a que tengamos oficialmente dos dólares mm. un dólar para el, el comercio internacional digamos y otro dólar para los, los el, el, la cuestión más doméstica que es el que quiere ahorrar en dólares el que quiere comprar dólares porque viaja para porque viaja mm. etcétera todo eso vamos a ir a este dólar financiero que es al que podemos acceder hoy Eh, si tenemos los pesos, li libremente a 3.30, 3, entre 3.20 y 3.30. Claro, sí. Así que apunta eso. Eh, le, le, es, le... Esa es la medida de, de la semana de turismo. Ah. Hay otra medida que se, que se dio ayer, que es un poquito más técnica, es que se limitó para las empresas que, que van a pedir el dólar comercial, o sea, aquellas que... Está todo medio relacionado a la cuestión esta de... de, de, de, de mente para que la gente lo entienda lo de la fiesta de importaciones y esa sí. alguna declaración etcétera sí. una de las de las cuestiones que le piden a las a las empresas a, a, de los límites que le ponen a las empresas que van a comprar el dólar el dólar barato digamos el dólar comercial es que no es que eh, no tengan en su activos que no tengan eh, una Un tipo de acción medio un tipo de acción especial que se com se, se comercial en la argentina que se llama cdear no que son certificados representativos de acciones en el exterior eh, eso que parece muy difícil también cualquier argentino hoy los pod las podía comprar y eh, se, se pueden son activos en pesos pero los que están atados al dólar financiero o sea yo la acción de coca-cola hoy vale en Estados Unidos vale 60 dólares no Sí. Yo la puedo comprar en Argentina en pesos y vender en pesos. Entonces, ni, ni, mediante estos certificados, porque ese certificado es como una acción representativa de la acción de Coca-Cola. Entonces, ¿qué termina pasando? Llevándolo al llano, que yo podía estar eh, pidiendo dólar barato cuando tenía en mi activo y especulando con el dólar caro en mi en mi activo, ¿me ah. entendés? Sí. Entonces, para, para, para cerrar esa, esa, esa cuestión, le pidieron a las empresas que, que le ponen esa limitación a la empresa Ahora, la realidad es que el ahorrista mediano argentino invirtía bastante en, en CDR, ya sea directamente o a través de fondos comunes de inversión de los que se pueden acceder con cualquier home banking, ¿no? Mm. Estamos hablando de, de, de la persona que puede ahorrar, no que es un lujo y en la Argentina, pero bueno, es esa. La realidad es que por un lado eh, se corta esta cuestión de, de, de las empresas, pero se resiente evidentemente ese mercado que era una de las formas de ahorrar en, pesa, en peso, y no especular y hacerse millonario, sino... Mantener el valor del ahorro Claro Que es una uno de los problemas que tenemos hoy en día en la Argentina Y que tenemos hace bastante tiempo Es que es muy difícil mantener es muy difícil ahorrar en pesos mm. Entonces lo interesante de estos CDR Estos certificados de acciones extranjeras Eran que eran instrumentos que Tanto se compraban y se vendían en pesos Y uno quedaba en pesos mm. En pesos atados a, a, a la cotización del dólar Pero en pesos al fin claro. Y es un, un instrumento que se va a ver un poco resentido Porque Estamos hablando de una rista mediano, ¿no? De una rista. Sí. Sí, sí, sí, más vale, sí, por ahí el común de la gente no, pero El común de sí. la gente no accede, sí. no accede seguramente es, es, es para una rista que quiere salir un poquito del plazo fijo, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. El, sí. el que el, el que sale un poquito del plazo fijo y que le gusta investigar un poco puede o tiene acceso o alguien que lo asesore va a un tipo de estas de estas herramientas que por un lado, eh, pero que la empresa la usaban para otra cosa, entonces por un lado ahí queda en una sábana media corta, viste sí. eh, que, que, que se está llevando adelante. Otra de las cuestiones de la, de la ministra que, que... Otra de las medidas de la ministra eh, que va orientada a la cuestión del de, de equilibrio fiscal que se, que se materializó esta semana es la emisión de un decreto que... Eh, Recuerda la primera los primeros anuncios que establecían como que se iba a generar unas restricciones para el acceso a la planta de el Estado Nacional. Sí. Como que el Estado sí. Nacional iba a tener restricciones para contratar, eh, sí, para nuevos para empleados. Contratar personas, sí. bueno, se se emitió este año, esta semana decreto 426 del 22 que establece esa limitación. Ah, así que el Estado Nacional no va a tomar más personal nova tiene ahí un decreto bastante detallado pero mm. que va en esa en esa consonancia por lo menos ponerle un control a las incorporaciones eh, en, el esta, en, el, en el estado en el estado en el estado nacional y sí y bueno y otra de las discusiones por ahí que, que, que está que está eh, de, de las polémicas en, en la cuales me, me gustaría un poco darme opiniones sobre el impacto que tiene o no el dólar blue en la economía, ¿viste? Mm. Que es algo que yo creo que otro, uno de los problemas, de los tantos problemas que tenemos en las discusiones eh, económicas en la Argentina es que vamos vamos repitiendo cada tanto las mismas discusiones y que se dan como si fuera la primera que se dan, digamos, ¿no? Sí. Eh, y este es un caso típico, eh, ¿cuánto pesa o no pesa el dólar blue en, en la Argentina? eh desde fue estuvo muy muy muy a flor de, de discusión en, en la sociedad sobre eh, fines del 2015, principios del 2016, o sea, la transición entre el gobierno de Macri y de Cristina donde teníamos un sistema similar a este con un cepo al cambiario que generaba dólar blue ¿Te acordás en el caso el dólar oficial valía más o menos 9, 10 pesos y el blue valía 15? Sí. Y hubo toda una discusión entre cuánto estaban ajustados los precios de la economía o no al dólar blue. ¿Sí? En general las dos posturas, hay una que dice que no, que los precios de la economía se ajustan eh, solamente por por el dólar ese comercial, que sería, o sea, el dólar de las importaciones, que es el que tiene el impacto real más, más en la cadena de precios, Y otro dice que no, que la expectativa del mercado asocian a que la brecha no puede ser tan grande, la brecha es la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, y que el mercado va ajustando los precios al dólar blue. Eh, de la primera, los, los economistas más rela, más relacionados con el kinerismo en su momento tenían esa idea de que el dólar blue casi no tenía impacto en la economía, y los más liberales, el caso patente era Prat-Gay, que decía que estaba toda la economía... Eh, atada al dólar blue, entonces en en explicándolo sencillo, ¿no? Sí, toda sí. la economía estaba todos los precios de la economía estaban ajustados al dólar blue y que eh, y que por eso ellos sacan el el cepo de un día para otro y que eso no iba no iba a ir a precios mm. porque eh, la economía ya estaba toda ajustada al blue. O sea, lo que decía en su momento Padgay, el eh, Padgay era que si ellos sacaban el cepo y el dólar O, y todos los dólares, en vez de, de 9, el oficial se pasaba a comercializar en 14, 15, que es lo que pasó en, en ese momento, no iba a tener impacto en precios. Mm. Eh, la realidad es que los dos están, tienen un poco de razón, y este y en verdad los dos están un poco equivocados. Yo creo que eh, en, en la gestión misma, y cuando prat lo llevó se a... vio que hubo un, un crecimiento de precios tremendo, en, con, con la levantada del cepo, digamos, ¿no? O sea, Argentina venía con una inflación sobre el rango del 20% y se pasó al 35% en mm. esa época que es mucho no sí. es mucho ahora no parece poco pero es duplicar la inflación ¿no? en un fenómeno que es más o menos acumulativo viste sí eh, y, eh, o sea que el, el dol, que los precios de la economía están muy relacionados al dólar oficial mm. no pero la realidad es que Tampoco es que el dólar bru no importa nada porque como hacer recién escuchábamos a la a nosotros tenemos en economía muchas veces la la la suma de comportamientos individuales genera fenómenos que son incontrolables no mm. y, y nosotros tenemos una conciencia inflacionaria y sumado esto a un bombardeo mediático infernal eh, de, de estas cuestiones y todo el tiempo nos están diciendo que el dólar está aumentando, está aumentando, está aumentando. De hecho, el bombardeo era sin el dólar aumentar. Claro, sí. No, y cual. esto, digamos, no lo, no lo digo yo hoy, lo, lo dije en una columna que justo bueno estaba estabas eh, con, con Juan Pablo, eh, sobre que analizaba el dólar y las y, y las elecciones. Mm. Está escrita y se puede ver que yo... No es que, que sea Nostradamus, pero eh, que, que era obvio que el gobierno iba a tener que, que soltar el dólar porque tenía un año y medio de, con el dólar fijo. Ahora claro. nos parece una locura, pero el dólar estuvo en 200, el blue, desde octubre del 2020 hasta hace poquito. claro Un año y medio, mm. ¿no? Con una inflación del 50%, eso no es un modelo sostenible. Mm. Era obvio que en algún momento se iba a tener que, que, que soltar eso, ¿no? Bien. Entonces bueno, esas son un poco las alternativas Entonces justamente te digo, tampoco es que el dólar no, no importa nada, ¿por qué? Porque todo porque mucha gente tiene conductas Que van asociadas a ese número Que, que constantemente Nos están bombardeando y, y no está mal, ¿no? digamos Cada uno en sus conductas individuales trata de cubrir mm. Lo poco o mucho que tiene O que puede producir Bien, Bien Ramiro bueno, eh, Gracias, como siempre eh, Nos reencontramos Bueno, un saludo. Un abrazo.